Cuatrimestral, se dice, ¿no? Estamos esperando a ver cómo se presenta Porque nosotros estábamos bien preocupados Porque hemos visto Muchas quejas de las uh, Juntas Vecinales, más que todo De los presidentes De Juntas Vecinales, en varios distritos Que estaban descontentos, que no había avance Entonces, estamos esperando a ver cómo nos informa El alcalde Patana, ¿no? Estamos esperando en qué, cómo nos va a informar uh, Parece que No va en buen camino, pero veremos esperamos su informe primero después lo vamos a calificar como están eh, el pueblo lo es la oposición puede ser político es la oposición la posición puede atacar de todo de nada puede atacar aunque haya gestión igual puede atacar la oposición puede demostrar descontento pero la que hay que escuchar al, al pueblo el pueblo es lo que dice y el pueblo dice que está descontento con él con el, la gobernación del alcalde patana la ciudad del alto entonces ¿A qué se debe más? Más es las obras, las obras que tienen que realizarse en el alto, eso es la realidad. Entonces, en ese marco, por eso, esperamos un informe, a ver qué informe va a dar eh, el alcalde Patana. Nosotros no sabemos cómo está avanzando, pero estamos haciendo el seguimiento eh, mediante las juntas vecinales en, en todos los distritos de la ciudad del alto. No hay mucha queja que no se está haciendo, pero esperaremos el, uh, su informe de cuatrimestral del alcalde Patana. Las falencias estarían nuevamente en, las, en los funcionarios de del alcalde. Lógicamente sí, comenzamos desde el desde sus asesores. Yo creo que el día el momento que dé, este vamos a decir, eh, ¿quiénes son sus asesores? ¿Por qué no han estar recomendados han entrado a la alcaldía municipal? Y yo les voy a decir, yo tengo todo el informe que por quiénes han entrado, en qué gobierno municipal ha entrado y por qué no hacen gestión. Yo lamentablemente culpo a todos los funcionarios de su gestión del Patana, porque ellos él es el responsable, ahora como alcalde él es responsable. Aparte que sus funcionarios uh, no hagan, no trabajen, no hagan gestión responsable es el alcalde, entonces en ese marco él tiene que reflexionar, el alcalde tiene que ver eso, con cambiarlos, contratar a nueva gente, pero él tiene que ver, él es el responsable de la alcaldía municipal del Alto, el, el Alto no puede perder más, tiene que tener una ejecución del 90% este año. En ese marco estamos viendo, a ver, veremos. esperaremos el informe.